ojos un mirar porque recuerda com nostalgia la primera iglesiaica era pequeña i apretadita i apenas sabia luz ara clar mas quanto el pastor predicava el cielo se abria la Iglesia Orada A Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Sencribal Sendas Cristianas Valóricas www.sencribal.cl un programa de carácter espiritual para la reflexión, para que puedas conversar, la contingencia nacional está aquí en Sencribal todos los sábados desde las 10 de la mañana junto a un gran amigo, un gran comunicador un hombre preocupado y enfocado ...de aportar a la comunidad como es Mario Ibáñez Serega. Te invitamos a tu programa Sendas Cristianas Valóricas. www.sencribal.cl Búscalos en las redes sociales como Sencribal. Llámanos ahora al... ...teléfono del programa 22 872 7871. ...y recuerda, todos los sábados, desde las 10 de la mañana... ...como ahora, tu programa Sencribal... ...dejamos con ustedes a su amigo y servidor, Mario Ibáñez Sereda. Hola, muy buenos días, en este día sábado 30, 30 de abril... Ya estamos en el último día del mes de abril. Les saludo con mucho cariño, con mucho afecto. Ya estamos desde los estudios de el 107.5 de la frecuencia modulada Radio Puente Alto, acá en la cima del Dial, en la provincia Cordillera, para compartir con ustedes un programa más de Sencribal la verdad que tenemos varias novedades tenemos varias cosas que analizar que transcurrieron en la semana que está culminando y que mañana parte con un nuevo día que es primero de mayo y que corresponde a el siguiente mes como recién les decía y más aún se agrega que es el día del trabajador para todos los trabajadores en los diferentes medios mi más fraternal saludo, para los comunicadores, para los ejecutivos de la radio, para Juan Carlos Paredes y para cada uno de vosotros, mi más sincero afecto, cariño aprecio y bueno, que sea un hermoso día, vamos eh, ya a entrar a, a escuchar un tema musical y posteriormente cierto, vamos a analizar lo que ha sido la semana que recién ha transcurrido. Vamos a escuchar un tema muy importante eh, de Gladys Muñoz y vamos de inmediato, a, a posterior al tema, a poder conversar sobre varias materias. Los dejo con este tema musical. Sí, un tema muy hermoso que escuchamos ahí de fondo, supe que me amabas y en esta mañana, eh, una mañana donde hemos tenido una baja temperatura acá en la región metropolitana en eh, la ciudad de Santiago y en la comuna de Puente Alto donde estamos eh, llevando adelante la edición de este programa del día 30, sábado 30 de abril para entrar como decíamos anteriormente, el quinto mes del año como avanza el tiempo eh? tremendamente raudo eh, estamos ya mañana a primero de mayo cierto ya les he saludado a los trabajadores y entramos a un nuevo mes al quinto mes del año 2022. Bueno, la verdad es que agradezco a todos aquellos que están en sintonía, agradezco a todos aquellos quienes ahora están escuchando el programa y también nos puede ver a través de el Facebook Live que estamos en vivo e indirecto cuando son exactamente las 10:06 de la mañana. ...y estaremos hasta el mediodía... ...ya se están agregando allí... Me, ...algunos, cierto... ...a nuestro programa... ...y le saludamos con mucho cariño... ...a Susana Pérez... Mi, ...un abrazo... ...mi abrazo, cierto... ...fraternal, cristiano... ...porque en esta mañana ella puede estar... ...escuchándonos y viéndonos... ...a través de... Eh, ...la plataforma digital y también otras plataformas que ya le vamos a anunciar, y también a través de la radio, Radio Puente Alto, lo que son de acá, de la comuna de Puente Alto, cierto, en el 107.5. Usted que está en casita, usted que está en esta mañana amaneciendo nuevo día, usted que va camino a su trabajo y que puede sintonizar la radio, usted que viene de vuelta a su trabajo como yo, ¿cierto? Hacemos con mucho cariño los comunicadores, Eh, sentimos esto, lo llevamos en el corazón y es grato compartir con ustedes así que vamos a empezar también a responderle aquello que se van agregando a nuestro programa allí le enviamos un saludo a Susana Pérez nuestra hermana, bendiciones para ella eh, la fe cristiana, eh, la verdad que agradecemos este es un, es un programa plur, eh, pluralista y eh, no eh, acercamos nuestro eh, programa nuestra edición eh, nuestro contenido a un sector de la población cierto sino que también eh, eh, estamos eh, llevando eh, temas de conversación que son relevantes muy importante en nuestros días en nuestros tiempos y la verdad que para todos eh, los credos porque es nuestra labor. Bendiciones que el Señor le bendiga, me dice Susana. Bueno, igualmente a ella y, y que la paz de Dios y la bendición de Dios sea en su corazón. Estamos ahí más que un anhelo. Vamos a colocar un, un, una parte de este tema, ¿cierto? Y vamos a entrar a analizar lo que ha sido la semana y también vamos a tener un momento de oración. Buen Dios y Padre de toda gloria y de toda honra, en esta mañana helada, por cierto, de día sábado, pero agradecido de estar con vida un día más, bendecimos su nombre. Oramos, Señor, rogamos, pedimos que su mirada también, Padre, esté cada día, cada minuto, cada segundo en favor de ...de todos aquellos que necesitamos de usted... ...no importando, creo que tengan... ...más bien la necesidad que hay en cada corazón... ...Padre, en esta mañana... ...aquellos que están agregándose... ...cierto, y se están... ...comunicando con nosotros, siguiendo nuestro programa... ...les bendecimos... ...bendecimos a los que están en los recintos carcelarios... En ...los recintos hospitalarios... ...aquellos que están enfermos en sus hogares... Aquellos que están pasando un momento difícil, una dificultad, una prueba, una crisis, ya sea matrimonial, familiar, Padre, oramos por todos y pedimos por todos, porque su mirada siempre estará a favor de aquellos que le aman. Padre, bendecimos su nombre y le damos gracias por estar en este medio de comunicación social y estar en nuestro programa de 10 de la mañana hasta el mediodía, para compartir con aquellos que nos siguen tanto acá en la región metropolitana, en, en provincia a través de la plataforma digital a través de la plataforma de la radio y aquellos que están fuera de nuestro país Gracias Padre, los bendecimos a cada uno de ellos en el nombre de Jesús, Amén y Amén Señor Muy bien, la verdad es que en esta mañana, como le decía, un poco fría, pero eh, a través de todos los eh, meteorólogos, eh, se después de la lluvia que tuvimos acá en Santiago, se venían temperaturas bajas, y es así como la hemos venido teniendo en estos días, eh, sobre todo en la mañana, ...y la máxima ya en, en, en esta época, en la época cierto otoñal... ...ya acercándonos al invierno, estaba eh, para hoy día pronosticada eh, 23, 24 grados... ...no más que aquello, ya han bajado las temperaturas, las máximas en nuestro país, en Chile... ...y para quienes nos no ven y para quienes eh, nos siguen fuera de nuestro país... ...y la verdad es que somos agradecidos de poder estar en este medio de comunicación... ...como les decía anteriormente, para compartir con ustedes temas que son importantes... ...mire, venía en el vehículo, en mi vehículo, en mi auto... Eh, ...allí del sector oriente de Santiago... Eh, ...que para quienes eh, lo sintonizan fuera y que no conocen tal vez Santiago... ...cierto, está más o menos unos 25, 28 kilómetros para llegar acá a los estudios de la radio, donde estamos en vivo y e en directo, desde la comuna de Vitacura y venía escuchando, es cierto, ya viene eh, eh, cercano a la radio, eh, el análisis que hacía eh, JC, como yo le digo, Paredes, Juan Carlos Paredes acerca de lo que es eh, cierto este tema de problema de los colegios, ¿no? la violencia que hay en los colegios, la diríamos el temperamento que a veces es muy frontal las grandes dificultades que se están presentando y la verdad que de una u otra manera nuestro programa trata a través de sus diferentes ediciones de poder eh, llevar eh, cierto una esperanza de ayudar, ...también a nuestras autoridades eh, comunales... Eh, eh, que, ...y también eh, el gobierno central... ...de poder... Eh, ...cómo abordar los momentos que estamos viviendo... Eh, ...tanto a nivel de colegio... ...en la macrozona sur... ...cierto también... Eh, ...el tema de los transportistas... ...que allí han bloqueado en la semana las carreteras... ...justificadamente o no... Eh, ...y la verdad es que aquí lo que está faltando... ...creo que es importante, primero, comunicación... ...mucha comunicación, mucho diálogo... ...y diálogo efectivo y soluciones también... ...porque no podemos estar siempre dialogando y sin soluciones... ...ya lo hemos conversado antes... ...y la verdad cuando vemos todas estas problemáticas... ...que están, eh, se están dando acá... Eh, ...vamos a conversar sobre un tema muy importante... ...pero antes vamos a ver lo que también nos dicen los titulares allí de un, eh, un periódico de Santiago y eh, de Chile que es la tercera de la hora y allí en su portada nos dice cómo se arma el rompecabezas ideológico de la nueva Cámara y también eh, allí dice en su titular eh, la forma en que se alinean los congresistas y los partidos según las primeras votaciones de los diputados la convivencia en el congreso múltiples roces, alta tensión y acusaciones de ignorancia la verdad que hoy estamos viviendo un tiempo muy complejo muy difíciles y tiempo eh, la verdad de, de, de mucha complejidad eh, de un tiempo hasta parte eh, en nuestro país en nuestra eh, en nuestro diario vivir se ha visto enfrentado no tan solo a temas internos sino que también a temas que nos rodean como eh, los grandes temas que hay en, eh, eh, a nivel internacional como es el caso de la guerra de Rusia cierto con ucrania y la verdad es que de una otra manera aquello preocupa porque hay restricciones para Rusia, restricciones que han puesto los grandes potencias internacionales, eh, allí tenemos eh, la OTAN que ha puesto también eh, limitaciones o castigos también que han habido, y por otro lado Rusia que, que también es cierto restringe el, el, la venta de petróleo ...allí a países cercanos que están eh, a Rusia... ...y la verdad que uno de aquellos es Polonia... ...y la verdad que eso también eh, va a traer... ...alguna repercusión a nivel mundial... ...pero concentrándonos en, el, en, en la tercera de este día... ...de este día sábado, 30... Eh, ...por ejemplo, dice... ...mujeres aumentan su presencia... En directorios y ya son el 18% ciento de ipsa en tres años duplicaron su participación al pasar del 8.6 en el 2019 al 18.4 por ciento actual exacto ¿eh? 8.6 a 18.4 los mayores ascensos se produjeron en los últimos dos años y en la actualidad sólo dos empresas de las más transadas, tienen directorios únicamente de hombres que importante ¿eh? veía también algo que estaba dentro del proyecto de gobierno eh, en la campaña eh, del actual gobierno electo democráticamente eh, con respecto a la jornada laboral y con respecto al sueldo mínimo el sueldo mínimo a partir del día de mañana sube a 380 mil pesos, estaba entre 50 y ...y al primero de agosto... ...cierto, se eleva... ...a cuatrocientos mil pesos... ...la verdad que... Eh, ...allí la canasta familiar... ...también tiene novedades... Eh, ...con respecto a, a lo que es... Eh, ...las alzas que han habido... ...en nuestro país... Eh, ...y esa canasta refleja... Lo, ...los gastos que han, han ido... ...en aumento... ...de tal manera que hay una... ...una compensación... ...cierto, eh, una ayuda... Para los sectores más vulnerables También tenemos Cierto que eh, Allí eh, Las 40 horas es un tema Que está en la agenda Y eh, Si se legisla sobre aquello Serían 5 horas menos Acuérdense usted que teníamos 48 horas Hace un tiempo atrás Y eh, después eh, eh, Aquello se legisló a 45 Y ahora se quiere legislar A 40 horas menos Eh, semanales la labor de secular de cada trabajador en nuestro país bueno, son noticias que no dejan de ser gratas porque si eh, eh, creo que todos estamos en la conclusión o la mayoría, un alto porcentaje en la medida que, que se trabaje menos horas se produce más eso es una realidad, en la medida de un concepto a veces erróneo que muchos piensan que la medida que más trabajamos más horas se produce más no, no es tan así en la medida que menos horas se trabaja, hay más reacción, hay más capacidades, es eh, ¿cierto? Para poder eh, desarrollar la labor que desarrollamos y se produce más también. Y con eso se gana eh, en varios aspectos. y Ganamos nosotros, ganamos la empresa, ganamos como, como país. Y la verdad es que tenemos que este país reactivarlo porque está con una eh, alta tasa, ¿cierto?, de endeudamiento y eh, la verdad que tenemos que reactivar eh, lo que es este país porque hay muchas cosas por hacer se anunciaba cierto eh, el destino de fondos para los colegios que están en precarias condiciones eh, los colegios que, que son eh, allí muy importante eh, en nuestro eh, santiago emblemático cierto eh, tenemos el problema de limba ...el Instituto Nacional Barros Arana, ...que está allí en toma... ...y que también tienen demandas... Los, ...el alumnado de aquel lugar... ...y eh, tenemos... Eh, ...otros colegios emblemáticos... ...bueno, y hay que hacer algunos arreglos... ...y se va a destinar... ...por una parte... ...arreglo de la infraestructura... ...de los colegios... ...cierto, mejorar en la mejor condición... ...y también... Eh, ...allí habrá... ...un aporte estatal cierto, eh, significativo para la salud mental de los jóvenes que están pasando un momento difícil, oiga la pandemia nos trajo hartas consecuencias hartos problemitas eh, de tal manera que igual tenemos que cuidarnos ya en los espacios libres como se anunció hace unos días atrás podemos estar sin mascarilla si usted así lo desea no es una obligación pero yo eh, diríamos no eh, es importante ¿cierto? Y, y creo y postulo a que usted use la mascarilla como prevención para no tener problemas de salud bueno, la tercera también nos dice cuando decir apruebo, comilla el dilema del gobierno y el debate en el oficialismo sí porque hay muchos oficialistas que son de este gobierno de la coalición que no están de acuerdo en muchas cosas con respecto a a, a laprue cierto de la nueva carta magna de la constitución que serán en el mes de septiembre y ahí es obligatorio usted intentar que ir a, a sufragar para aprobar o rechazar el, la, la carta magna que se está redactando y eso eh, decidirá la ciudadanía después tenemos eh, eh, en el eh, ...en lo que es noticias nacionales... ...también renuncia el coordinador de asuntos indígenas... ...de Iskia Sitches... ...en interior... ...es eh, un personaje importante... Eh, ...recordemos que la doctora Iskia... ...es eh, la jefa de gabinete... ...es eh, la ministra del interior... ...y eh, la verdad que su coordinador... Eh, ...en el aspecto de asuntos indígenas... Él ha presentado su renuncia También tenemos la convención bajo la lupa ¿De quiénes? De observadores internacionales Y bueno, es un tema que es parte de, de, de todas las eh, Diríamos, eh, constituciones que se han ido cambiando En nuestro mundo Que se han ido actualizando De acuerdo a nuestros tiempos porque la que tenemos hoy con algunas modificaciones que se han hecho en los diferentes gobiernos es, es la de 1980 eh, y la verdad que eh, hoy se requiere de una nueva constitución tal vez sí, tal vez no pienso, yo en mi particular eh, diríamos forma de pensar que sí pero que sea también interpretativa para todos los sectores de nuestra población y tenemos eh, allí eh, un personaje que a sus años Gastón Soublet, hoy presenta dice él, comillas, hoy vivimos apurados y no hay lugar para la verdad hay una editorial dentro del diario La Tercera en donde él eh, allí hace un, un análisis muy, eh, diríamos, eh, general muy importante eh, con respecto al estándar de vida eh, de cada ciudadano de nuestro país así que si tiene la oportunidad de leerlo ...léalo allí y analice lo que es... ...lo importante que es esto. ...y también tenemos a... ...atagle... ...y filtración del CERVEL... ...el servicio electoral... En, ...es la vulneración... Eh, ...también comillas... ...de datos... Que, ...de datos que son graves... ...allí se ha filtrado datos... Eh, ...de... ...lo que están inscrito en el CERVEL... ...y eso eh, se ha filtrado... ...y la verdad que la preocupación de Tagle... ...un personaje muy importante en el Cervell... ...más importante en el Cervell... ...y hay preocupación por aquello... ...es parte de lo que nos trae... ...la tercera del día sábado... ...el día de hoy... Eh, ...yo quisiera saludar a aquellos que... ...también están de cumpleaños... ...aquellos que están eh, cumpliendo... ...un año más de matrimonio tal vez... Un, eh, ...en este día... ...aquellos que están conmemorando... Eh, ...la presentación o bautizo de algún eh, bebé... Eh, ...aquellos que están estableciendo una relación... ...de pareja y eh, están entrando al matrimonio en este día... ...en fin, cualquiera sea mis más sinceras felicitaciones... ...para todo y cada uno de ellos... ...y bueno, eh, siempre es importante que podamos... Eh, ...bajo la mirada progresista bajo la mirada de futuro siempre establecer una comunicación, un diálogo eh, allí en todos aquellos que, que están eh, conmemorando un día especial si usted lo está conmemorando, díganos a través de la plataforma de Facebook Live o a través de la radio nos llama acá a los estudios y bueno, para, para saludarle y será muy grato para mí el poder eh, compartir de esa su felicidad Vamos a escuchar eh, otro tema importante que tenemos allí, ¿cierto? Eh, mire, eh, vuelve a llamar. Vamos a escuchar este tema eh, y vamos a entrar pronto eh, a analizar algo que es muy importante. Yo tenía eh, allí en la promoción, la publicidad en mi Facebook sobre lo que significa, ¿cierto?, cómo eh, abordamos las adversidades la, los procesos de crisis en la vida cómo, cierto lo sobreponemos aquello cómo nos levantamos cómo seguimos, cierto caminando eh, cuando ha habido un momento triste que se da en varios aspectos vamos a entrar de lleno a ese tema vamos a escuchar razones para vivir y posteriormente vamos a entrar a ese tema cierto tan importante en esta mañana me has dado tanto que no sé Puedo expresar mi gratitud Por que has hecho tú por mí Me amor, me diste paz Tomaste de tu plenitud Para llenarme de tu luz Mi corazón se ha acostumbrado a si vivir Acabó de tu bendición en mi existir para vivir tengo canciones pa De tu cuidado y tu calor Cada mañana puedo ver Cuando respiro y miro el sol Que permaneces siempre fiel Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir Rodeado de tu bendición en mi existir Tengo razones pa' vivir, tengo canciones pa' escribir. Qué hermoso tema, ¿cierto? Eh, muy importantes razones para vivir. Allí nos eh, interpretaba Jesús Adrián Romero, que tiene muchas interpretaciones muy hermosas, de mucha profundidad. Y la verdad es que llena nuestro corazón cuando son experiencias de vida que él las lleva a la música, ¿Cierto? Y que podemos ser parte de sus interpretaciones Mire, eh, la verdad que yo quiero en esta mañana saludar a nuestra hermana María Victoria ¿Cierto? Eh, ella eh, también está allí en la plataforma de Facebook Live eh, Ella no está siguiendo en esta hora Y la verdad tenemos, ya dijimos a, a nuestra hermana Susana Pérez, tenemos la señora Eliana Pereira Muñoz, gratos recuerdos de ellas. Eh, y tenemos, cierto, eh, allí otros también. A través de las plataformas digitales. Vamos a entrar de lleno a analizar, cierto, si usted quiere participar de la conversación, usted llámenos al teléfono de la radio. El 107.5 de las frecuencias... ...entrar a un tema que es muy, muy importante. Y que tiene como, a lo mejor, por ponerle un título, Cómo superar los momentos adversos en la vida. Usted se ha preguntado muchas veces cuando tenemos que amanecer a un nuevo día, ¿cierto? ¿Cómo superamos los momentos adversos de la cual no estamos preparados, y pero tenemos que pasar? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo lo superamos? ¿Cómo eh, lo sobreponemos a esto? ¿Cómo salem, salimos victoriosos a esto? ¿Cómo sellamos eh, de una u otra manera eh, el presente difícil y los enfrentamos a al optimismo, a la fe, abrazamos la fe, la confianza y la verdad que podemos eh, mirarse adelante de que hay que sobreponerse, ¿cierto?, a situaciones adversas. Gracias porque está también con nosotros a través de la plataforma de Facebook Live nuestro hermano Lalo Molina Valenzuela. Un abrazo para él y bendiciones para su familia como para él también en particular. La verdad es que tenemos allí Senkribal, arroba 1 que es eh, la plataforma que tenemos eh, también como canal de comunicación de Twitter y tenemos Senkribal en Instagram. Instagram, cierto, tiene como nombre sencribal que usted no puede buscar en las plataformas y en cuanto a Twitter... Tenemos eh, arrobas en 1, así, 1 en número y arrobas en en letras. También tenemos, cierto, que usted se puede comunicar con nosotros a través del WhatsApp Mario Eduardo Ibáñez Cerega, a través de la plataforma, cierto, de lo que es el Bebo live y también a través de nuestra página web www.encribal.cl www.encribal.cl Y de esa manera estamos comunicados, eh, está la radio, ¿cierto? Está la línea telefónica abierta para que usted se pueda comunicar con nosotros y poder, cierto, allí eh, compartir en esta mañana eh, de este interesante programa. Sabe usted que eh, una de las cosas que me estaban quedando en el tintero que se imagina usted eh, el, el cambio climático es un tema realmente que nos lleva a, a tener mucha atención con respecto a estos temas eh, no hemos llegado a esta instancia pero allí lo que es la escasez cierto de, de, del agua ...lo que es, es cierto, lo, los grandes problemas energéticos... ...y aquí nos encontramos por ejemplo que en India, en el país de India... ...y en Pakistán, tenemos que el cable nos trae 47 grados, ola de calor en esos lugares... ...y veía a través de la televisión, eh, a través del TV cable como eh, las personas, los habitantes se tratarán de refrescar y echar mucha agua cierto en su cabellera porque la verdad es que mmm, es preocupante 47 grados, nosotros acá con 35, 34 grados la verdad es que nos aportamos, se imagina pues tener 40, 40 y tantos grados, es terrible pero bueno Dios permita que, que nos lleguemos a esa temperatura y si llegamos estemos preparados ¿Cierto? no sabemos quién nos demanda lo que viene me gustaría saber cómo están recibiendo la emisión del programa si está clara, está nítida cierto y también poder eh, entrar ya de lleno al programa en cuanto a su contenido cierto lo que vamos a conversar durante los próximos minutos hasta las mediodía Eh, cuando son eh, exactamente eh, las 10.37 minutos de la mañana del día sábado 30 de abril y reitero esto el cuarto mes del año que se nos va el último día sábado 30 mañana ya es primero de mayo y entramos al quinto mes del año 2022 así que Eh, les quiero decir que desde ya usted vaya preparando su escritura cierto, la Sagrada Escritura y la tenga abierta para comentar para eh, juntos conversar que va a ser el, el, el, el texto central en esta mañana en segunda de Tesalonicense de la Sagrada Escritura capítulo 1 versículo 2 mire que nos dice gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo qué bonito no gracias por eh, nuestro evangelista Joel Irbarra me dice la imagen no se ve bien vamos a tratar de mejorarla eh, con siervo amado si sí, el teléfono tapa mi cara vamos a correrlo un poco el micrófono y la verdad que a ver si ahí me dice si se ve mejor se escucha mejor cómo estamos ahí ahí lo bajamos un poco y eh, me comenta cómo estamos por ahí ahí estamos mejor el teléfono tapa su cara me dice ahí parece que estamos bien ok me hizo con el, el dedo allí eh, ok en la plataforma digital mire yo quisiera que usted pudiera agregarse ok, gracias consiervo amado eh, una alegría que esté también con nosotros en esta mañana desde los estudios que estamos acá en Radio Puente Alto y que nos estén siguiendo allá él está en la comuna del Bosque y nos está siguiendo a través de la plataforma de Facebook Live bendecido él su esposa, Ana Mónica eh, la familia y bueno en general es una familia querida, amada y el tiempo que no conversamos pero bueno por las tareas propias de cada uno él tiene otras labores otras responsabilidades mayores ahora también y eh, por medio de él un saludo a nuestro conciervo eh, al zamora Eduardo Zamora a su esposa Claudia Santibáñez con quienes trabajamos la juventud de la iglesia hace ocho, muchos años atrás y él está trabajando bajo esa cobertura. Fíjese que yo quisiera que usted se integrara a, al tema y nos pudiera dar su opinión porque todos, de una u otra manera, eh, tenemos que enfocarnos de que no escapamos a situaciones adversas y cómo podemos superar los momentos adversos en la vida. Vamos a analizar, cierto porque hay muchos aspectos, hay muchos tópicos de esto, para tener una reflexión bíblica la que hemos leído Allí en segunda de Tesalonicense Capítulo 1, versículo 2 gracia y paz a vosotros De Dios nuestro Padre Y del Señor Jesucristo Vamos, sí A enumerar algunas cositas Cuando hemos pasado La enfermedad Cierto La verdad que nos eh, preocupa Porque La enfermedad No mide ni edad ni condición no mide cierto la enfermedad eh, allí eh, el estándar de vida que tengamos sino que llega y a veces es eh, muy severa y a veces también es muy catastrófica cierto cuando eh, se lleva eh, a un ser humano y queda un dolor eh, porque somos humanos tenemos sentimientos en la familia de tal manera que la enfermedad es uno de los tópicos que preocupa a la familia yo veía cierto eh, allí por ejemplo el, una de las grandes enfermedades porque hay muchas eh, de Góngora el eh, periodista que tenía un interesante programa que siempre lo veía yo en TVN Y eh, la verdad que él le vino el Alzheimer y cada día se va deteriorando su vida. Y la verdad es que la enfermedad lo tuvo que alejar de las pantallas, lo tuvo que alejar de su labor de reportaje. Él hacía hermoso reportaje cuando viajaba. Y nosotros también eh, fundamentábamos nuestra cultura y, y, y crecía nuestra cultura cuando veíamos lo que ocurría en diferentes lugares donde él viajaba hoy no puede hacerlo hoy ya está eh, ya cierto eh, retirado del periodismo de las comunicaciones y de lo que él hacía cierto reportaje para poder eh, estar al cuidado de, de su esposa que fue ministro ministra de la, de las culturas en un momento y la verdad es que bueno es preocupante después tenemos cierto bueno y otra enfermedad es en más porque el alzheimer ha ido creciendo eh, grandemente y, y consistentemente en el tiempo y la verdad que eso también preocupa porque la verdad que eh, es una enfermedad que no avisa sino que en algún momento eh, se empieza a desarrollar eh, y eso trae preocupación. Después tenemos el fallecimiento, cuando alguien parte, ¿cierto? Eso significa para muchos de nosotros eh, un, un, un espacio vacío que queda ahí, un espacio que es difícil eh, el poder reemplazarlo, es irreemplazable, y la verdad cuando se muere eh, parte de la familia, cuando se muere la madre, cuando se muere el padre, cuando se muere la hija, ¿cierto? el hijo... Y, y la verdad que muchos de aquellos que han pasado por ese periodo saben que es difícil y la verdad que el COVID por ejemplo trajo eh, de una manera tremendamente severa cierto eh, el COVID, eh, el, la infección a muchas personas y muchas eh, personas muy queridas y conocidas que trabajamos juntos se nos fueron, se nos fueron de nuestro lado pero cómo llenamos ese espacio en el sentido, ¿Cómo, con, lo, cómo encontramos el consuelo y eso es una tarea importante que cada uno tenemos que tener vamos a englobar un poco eh, lo general de lo que son algunos tópicos de cómo superar los momentos eh, adversos, difíciles en la vida cómo vemos la, la luz al final del túnel como dicen muchos vemos oscuridad nos aferramos a la fe pero somos humanos también y tenemos que entender que tenemos sentimiento y cosas que nos duelen y que son irreversibles y que no podemos hacer nada y la verdad que eh, al final vamos eh, cuando analicemos cada uno de los tópicos vamos también a enfocarnos en cuáles son las mejores maneras de poder salir adelante de emprender una etapa eh, y levantarnos una etapa cierto que nos permita el poder eh, con una experiencia ganada de mucha tristeza y, y que extrañamos, eh, los psicólogos dicen que la tristeza siempre estará con nosotros cuando alguien se nos va pero lo importante es cómo nos sobreponemos a ella y eso es lo que vamos a conversar también a medida que avancemos el programa Tenemos eh, el tema de los rompimientos, la verdad que el rompimiento a nivel de pololos eh, también es muy difícil, es muy complejo, el rompimiento de parejas, el rompimiento de matrimonios, el rompimiento de eh, lo que es la relación padre-hijo y hijo-padre. Eh, estos rompimientos por nombrar alguno nos traen eh, una gran y profunda tristeza cierto porque no estamos preparados para aquello los seres humanos siempre cuando hacemos los compromisos lo hacemos para toda la vida y hasta que la muerte nos separe toda alguna vez dijimos aquello eh, y la verdad es que cuando ocurren estas cosas cierto a veces son tan poderosas estas adversidades y tan potentes en nuestra vida que nos hacen mucho daño y cuando nos hacen daño cierto eh, sufrimos lloramos nuestra defensa se ve vulnerables y allí los, eh, la ciencia médica eh, declara y, y ha confirmado que también cuando nosotros cierto estamos en un proceso de tristeza de profunda tristeza nuestros anticuerpos eh, se tornan débiles y allí eh, somos presa de que eh, las partículas dañinas eh, que son propiamente tal, nos traen daño y, eh, y, y dañan, por valga la redundancia, nuestro cuerpo físico para traernos, entre otras cosas, el cáncer Al, o una privacidad del guardar algo y no compartirlo, no comentarlo, y guardarlo, y, y, y sufrir con aquello que llevamos dentro, produce una baja de defensa, y allí estamos expuestos al cáncer. Es importante, a pesar que estos días se estaba mencionando que había una pista, que había un estudio que estaba revelando que había una solución para el cáncer, eh, o se estaba ventilando una solución, ojalá que Dios permita que sí sea bueno eh, cuando hay estos rompimientos eh, tratamos de buscar las explicaciones por todos los medios algunas a lo mejor somos culpables y somos responsables y otras cierto eh, no son no somos responsables se dan eh, y la verdad que esto nos trae una preocupación constante y diaria y nuestro refugio siempre está en pedir a Dios de su ayuda, de su paz, de su consuelo, porque solo no podemos, Dios nos da la fuerza. Tenemos también eh, el tema económico, sobre todo este tema que eh, trae consecuencias en las familias cuando se han perdido la fuente de trabajo, cuando se ha perdido cierto eh, los años de servicio, cuando se ha entrado en crisis, cuando ya no podemos solventar o no puede las familias solventar los gastos de un hogar y, y quienes le han pasado por esta etapa en algún momento es difícil. ¿Por qué? Porque usted sabe que los problemas económicos traen una tremenda tensión eh, al interior de la familia. Cuando se tiene familia hay que educar, Hay que invertir en, en, en que los chicos, los hijos, ¿cierto? Tengan algo de que valerse el día mañana con un título y puedan entrar a una sociedad competitiva. Y también tenemos que nosotros eh, abastecer los costos y los gastos que significa que toda familia, y a veces no tenemos los medios para poder solventarlos. Esto trae, eh, yo recuerdo hace unos años atrás, eh, estando trabajando en el colegio, allí eh, un jefe de hogar perdió su, su, su trabajo, eh, su esposa trabajaba, no alcanzaba, él deambulaba, buscaba trabajo, no encontraba, ya tenía sus años, y lo veían salir, entrar de su hogar, y la verdad que en un momento determinado lo llevó a tal extremo que su tensión nerviosa se convirtió en una depresión y a convertirse en una depresión también puede caer en una esquizofrenia y la verdad es que él tomó la determinación de quitarse su vida y fue muy lamentable yo creo que en el fondo en todos estos casos siempre tiene que estar el estímulo, el aprecio, el cariño ...en todos los aspectos que hemos estado mencionando... ...en la enfermedad, en el fallecimiento... ...en el, en el rompimiento de matrimonio... ...de padres e hijos... ...de la pareja y de las familias... ...cuando las familias se trizan, se rompen... ...y también eh, en lo económico... cierto ...como de una u otra manera... ...también escuchar, ¿eh? tener empatía... ...para sacar adelante... ...lo que significa, cierto... Eh, ...cómo superar estos momentos que son complejos, tenemos el tema social también, el tema social a veces no se tiene casa propia, a veces no se tiene cierto un lugar donde vivir, a veces viven estrechos la familia, a veces eh, no tienen la oportunidad de poder tener algo, algo digamos, muy de ellos, tienen que vivir a veces de allegado donde un familiar, donde la suegra, el suegro, la mamá, el papá, Y, y la verdad que no es lo mismo que vivir en un hogar donde ellos pueden estar eh, solitos, la familia entonces eh, es difícil, ¿no? Eh, temas sociales que a veces no están los recursos para financiar un eh, arriendo y, y que mejor también tener algo propio entonces estos temas sociales eh, nos afectan, estos temas sociales nos complican Eh, ...y me pongo en el lugar del pluralismo... ...por eso digo, los complican... ...porque de alguna manera en algún momento... en nuestra vida hemos pasado, pasado por esto... ...y después tenemos que esto también nos trae... ...como consecuencia la soledad... ...la soledad, cierto... ...y esa soledad... Eh, ...la verdad que nunca es bueno, es sano... Eh, ...quedarse solo... Eh, ...o sola... ...porque en el fondo vienen muchos pensamientos a la mente y eh, la verdad que eso también nos complica porque nosotros eh, somos seres humanos creados para sociabilizar y para compartir ciertos momentos de conversación de, de risas de esparcimiento y cuando se es solo eh, la verdad que es difícil y complejo bueno, vamos a dejar dos temas para el para el final, en este análisis de los tópicos, algunos tópicos, porque hay muchos más que son la depresión y la decepción que también nos trae consecuencias y queremos encontrar la solución y a veces no la tenemos al alcance de nuestra mano vamos a hacer un paréntesis en un corte musical cierto vamos a escuchar eh, allí eh, cantaré de tu amor de Danilo Montero y usted agrega a la conversación y comparta con nosotros en esta mañana cuando son exactamente, estamos en vivo en directo, son las 10 de la mañana con 53 minutos y vamos a poder eh, compartir cuál es su pensamiento cuál es su postura eh, así que escríbame a través de, de, de la plataforma digital y eh, posteriormente vamos a entrar a un análisis de el mensaje del Señor que nos trae paz esperanza, nos trae confianza y podemos salir adelante con la ayuda de Él vamos a escuchar este tema cantaré de tu amor y seguimos con nuestro programa dentro de algunos minutos les dejo escuchando a Danilo Montero cantaré de tu amor Hay una sola cosa que yo quiero hacer Yo quiero entregar mi vida en servicio Y en amor a, a mi Señor Y usted en respuesta a ese amor Levante sus manos conmigo y dígaselo Por mucho tiempo busqué Una razón de vivir Ten me de mil preguntas Tu amor me respondió Ahora veo la luz Y ya no Institut Cartogràfic Una Geològic Bueno, ahí te, eh, teníamos eh, de fondo eh, la música de Danilo Montero, Cantaré de tu Amor. Eh, la verdad es que mmm, tenemos que cada día, eh, siempre, y no nos cansamos de, de decir, agradecer a Dios por eh, la oportunidad que nos concede, ¿cierto?, de estar a través de este medio de Comunicación Social eh, Vamos a Entrar eh, allí A escuchar eh, algunos temas eh, De Gladys Muñoz medley De coros, cierto Y vamos eh, eh, A bendecir a Dios A través de este, Estos temas Que tiene ella, un medley Cierto, de temas Y que siempre son importante que podamos eh, analizarlo y la verdad que gozarnos con las composiciones de Gladys Muñoz. No sea Jehová la roca Por toda la eternidad Oiga, ¿qué recuerdo de este de estos eh, coritos? Ah? Eh, se cantaban mucho allá en los años 80 eh, Hacia adelante Y la verdad que eran de gran bendición En las congregaciones Yo creo que lo que están en esta hora Viendo el programa eh, Se deben recordar Eran coros que llegaban al alma y nos regocijamos en cada uno de ellos volver, la cautividad de seremos como los que sueñan seremos como los que sueñan el todo Entonces... ...cuando tenemos eh, una temperatura... ...cierto, ambiental... ...de 11 grados... Eh, ...todavía está heladito... ...mediodía, pasado mediodía... ...va a subir un poco más... seguramente para llegar un máximo de 24... Eh, ...23, 24 grados... ...estamos desde los estudios de Radio Puente Alto... ...107.5... ...y queremos que usted participe... ...participe con nosotros... ...se haga partícipe de nuestro programa opine, cierto eh, tal vez no está escuchando bien el audio tal vez no está llegando bien la emisión eh, hay que corregir algunas cosas técnicas a lo mejor, pero si no es así, comuníquese con nosotros a través de la plataforma de Facebook Live y también a través del teléfono de la emisora que es el 22 872 7871, les repito 22 872 7871 son eh, nueve números que están dispuestos en línea abierta para que usted se pueda comunicar con nosotros en vivo e indirecto cuando son exactamente las 11 de la mañana con 3 minutos así que les invito los invito a que se comunique con nosotros quisiera saludar con mucho afecto y cariño quienes hemos tenido una comunicación en la semana con el pastor Eduardo Herrera de eh, allí tiempo de Dios que está en la calle San Diego y la verdad que es muy grato, hay una amistad de muchos años con él eh, él también es un seguidor que siempre está viendo mis publicaciones como yo las de él y su mensaje, así que bueno estamos trabajando eh, cada uno en el lugar que Dios le ha puesto para llevar bendición a cada una de aquellas personas que nos sintonizan bonitas alabanzas ¿no? hermosas alabanzas que están allí eh, música cristiana de mucho contenido eh, y la verdad que llena nuestro espíritu y nuestro corazón los últimos eh, dos aspectos que vimos lo general dentro de muchos otros están la depresión es un tema que ha traído eh, con fuerza ¿cierto? ha asolado la vida de eh, muchas personas, al no encontrar una, una puerta de escape o al no querer, a lo mejor al no poder, no tener la fuerza, la, tener la debilidad y no tener la fuerza de poder superar su momento difícil, cierto, ellos caen en un estado depresivo y en, en el estado depresivo trae consecuencias que son bastante complejas. De tal manera que el estado de depresión, hay varios tipos de depresión, ¿cierto? Tenemos que siempre ser nosotros motivadores, ayudadores, estimuladores, ¿cierto? Eh, para poder eh, hacer mirar a la persona, a, a nuestro prójimo de otra manera. De tal manera que, que lo que están pasando no es para siempre. Es un momento que tiene su proceso. ...pero debemos estar ahí en la compañía como en todos los puntos anteriores... ...la compañía fundamental... ...el respaldo, el aprecio, una llamada telefónica, un mensaje de WhatsApp... ...un, un mensaje a través del correo electrónico, Instagram, las plataformas digitales, WhatsApp... Eh, hay, ...hay muchas formas de comunicarnos y llevar una palabra de aliento... ...a aquellas personas que necesitan y que son más débiles que otros de tal manera que la depresión juega un papel importante también en el, en el, en el presente y futuro de las personas y tenemos eh, decepción, que lo otro que fueron ocho puntos que yo estuve analizando que tiene que ver cuando uno cree en las personas que son fieles amigos que son fieles compañeros en el camino de la milicia, como llamamos nosotros, cristiana Cuando uno ve eh, ve allí cierto rostro, pero no ve corazones y los decepcionan, duele, duele porque se va todo se da a todo nivel, pero por sobre todas las cosas, nosotros tenemos que siempre eh, levantarnos, tenemos que siempre mirar al blanco que es Cristo, Él siempre nos va a atender la mano, nos va a ayudar y va a poner personas en nuestro camino que nos van a dar la mejor cierto el mejor consejo y la mejor eh, el mejor apoyo la mejor compañía para que podamos alentar a aquel que está débil fíjese que cuando nosotros vemos todo este análisis somero de lo que es cómo superar los momentos adversos en la vida cuando tenemos Exactamente las 11 de la mañana de este día 30 y 8 minutos. Creo que es importante que usted pueda analizar como hace un momento le decía, usted pueda cierto allí buscar en el libro de segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 2 que nos dice: "Gracia y paz a vosotros de quién de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Usted sabe que hemos creído en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios trino, que dice trino, que son una sola persona, Dios creador, alfa y omega, principio y fin, que Dios se humanizó en la vida de Jesucristo ...viniendo este mundo y colocarse en la condición de nosotros los seres humanos... ...cierto, cuando sufrimos, cuando lloramos, cuando nos debilitamos... ...cuando estamos tristes, Él pagó un precio en la cruz del Calvario por nosotros... ...y tenemos que cuando Él tuvo que partir de este mundo... ...Él dejó una promesa, ¿cierto? Y esa promesa es que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros por siempre... ...hasta el final de nuestra carrera es decir que nunca hemos estado solo nunca eh, nos debemos sentir solo nunca estamos solos y nunca estaremos solos y cuando vemos nosotros gracia y paz gracia soberana fortaleza soberana dependencia soberana usted sabe que Dios es omnipotente Él tiene control de todo es omnipresente porque está al lado nuestro, que no le tocamos no le podemos palpar, pero él está al lado de nosotros. Y también es omnisciente porque camina con nosotros, va con nosotros, está con nosotros, está en nuestra mente y nosotros también podemos, cierto, orar. Si vamos conduciendo, por ejemplo, orar nuestro pensamiento y conversar con él escuchar una música cristiana o conversar con él eh, y la verdad y pedirle lo que necesitamos y él antes antes que nosotros le pidamos él siempre va a tener una respuesta para darnos ¿cierto? una respuesta poderosa y esa respuesta poderosa siempre será el que vamos a poder encontrar la paz la gracia el consuelo bajo el amor de Dios. Siguen llegando los mensajes, la verdad que me alegro por todos esos corazones y índices que, que están anunciando, Meñique que están diciendo, cierto que están viendo nuestro programa y la verdad es que yo me alegro porque nuestra labor Eh, nuestro hermano Erwin Ferreira que estaba por allá, por la localidad de Villarrica, hermoso lugar. Creo que ya ha vuelto, él está en un periodo de vacaciones. Eh, si me confirma, hermano Erwin, ya estamos en Santiago, estamos trabajando eh, allí, cierto, eh, en un eh, grupo de oración ...que hay muchos hay pastores, hay muchos, eh, pastoras, hermanas, hermanos... ...y tenemos nuestra hermana Elia que está allí en Talca... ...y también nos unimos a través de lo que es lo digital... ...para compartir de temas tan relevantes y tan importante ...como la oración por aquellos que tanto necesitan como nosotros pero que a veces eh, algunos ven los caminos cortados y tenemos que animarle a que Dios todo lo hace posible. Dios le bendiga, mucho más siervo del Dios vivo. Agradecido por esas hermosas palabras. Yo estoy en mi trabajo. Bendiciones. Me alegro muchísimo que ya esté de vuelta, que esté allí trabajando, ¿cierto? Ya en sus labores, los quehaceres propios que tenemos todos, Y bueno, Dios le dé la fuerza Y ese aire que tomó allá en el sur Ese, diríamos, esa fortaleza, esa renovación Bueno, le puede ayudar muchísimo eh, La verdad a nuestro hermano Armin Ferreira Gracias y paz A vosotros De Dios nuestro El suyo El mío el de todos porque dios hizo salir el sol sobre buenos y malos sobre justos y pecadores y de todo ahora la tarea de aquel que no le conoce y que quiere tener una, una experiencia sobrenatural con él tiene que acercarse a, él. a veces no tiene cómo hacerlo no sabe cómo hacerlo por nosotros somos un medio un medio para instruirle para concecarle para que yo tenga una privacidad con dios Y, y para eso usted lo puede buscar de mañana, de tarde, de mediodía, ¿cierto? Al, al anochecer, al dormir, al amanecer, antes de dormir y cuando despierta, porque él siempre está dispuesto para con nosotros. Él es eh, el Dios vivo, el Dios real. Así que yo le pido a usted que siempre aplique esta esta forma, esta fórmula de poder llegar a Dios perfectamente a través de lo que Dios nos brinda ¿no? eh, tenemos nosotros eh, que este versículo bíblico de segunda y de tercero Vicente, capítulo 1 versículo 2 gracia cierto esa gracia que debemos tener esa sabiduría que Dios nos concede esa inteligencia que Dios nos provee gracia Y paz en nuestro corazón para conversar, para compartir, para debatir, para analizar Ciertos temas que son a veces de difícil solución Siempre puede estar nosotros Gracias, por eso allí claramente nos dice Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Nuestro Padre y del Señor Jesucristo Y sabe por qué? Porque en San Juan capítulo 1 versículo 1 dice en el principio era el verbo y el verbo era Dios, ¿cierto? Y el verbo era con Dios. Ahí se reafirma la Trinidad. Jesús, el unigénito hijo de Dios se humanizó para venir a la tierra, ¿cierto? Y morir la cruz del Calvario por todo y cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo es que hoy los guía nos bendice nos guarda y hasta en todo momento con nosotros no podemos olvidar nosotros que la creación del mundo allí cuando Dios creó todas las cosas en algún momento mire qué importante esto en el libro de Génesis él dice hagamos al hombre y hagamos es una palabra plural hagamos al hombre ¿Quién estaba al lado él? ¿Quién estaba con él? ¿A quién hizo partícipe de esa expresión? Hagamos al hombre Jesucristo Por eso es que San Juan lo dice el principio era el verbo El verbo era con Dios Y el verbo era Dios ¿Se fijan? En el Evangelio de los evangelios, San Juan Así que siempre nuestra mejor actitud Nuestro mejor ánimo Nuestra mejor disposición es siempre orar, ¿cierto? es depender de Dios y que el Señor siempre nos ayude en todos nuestros proyectos, en todos nuestros quehaceres, en todos nuestros momentos difíciles, en las enfermedades, en el dolor, en la adversidad cuando lo estamos pasando mal, ¿cierto? cuando hay rompimiento, cuando se acaba una relación, Mejor esperar en Dios, porque podríamos en, tratar de buscar muchas conjeturas el ¿eh? por qué ocurrió En qué me habré equivocado Pero tu Dios lo conoce todo Y lo más importante es esperar siempre en Él Cuando son exactamente las 11 de la mañana con 17 minutos Yo quisiera que pudiéramos allí escuchar un tema que recién lo veía acá ¿Cierto? ¿Cierto? Eh, como la brisa de Jesús Adrián Romero como la brisa yo sé que eh, escúchelo usted y analícelo y tómelo para su vida que es muy importante eh, el contenido y la letra de este tema así que vamos a tirarlo al aire y usted después déme su opinión me gustaría que participara eh, con nosotros del programa varios están conectados pero están un poco con frío, parece no quieren hablar pero me gustaría que, que hablaran, no, no, con el audio no se escucha bien me hicieron la aceleración que el micrófono estaba muy seca, no sabía mi rostro aquí estoy yo, como siempre los años no pasan en pleno, ¿cierto? ya son varios años que, que estamos en esta hermosa labor, eh, diríamos, de ministerio pero también hemos dicho varias cositas que con el ayuda Señor hemos podido sacar adelante la página web estamos cierto trabajando ahora en el programa radial todos los sábados 10 al mediodía 10 de la mañana hasta 12 hasta las 12 horas y llevando la palabra de afecto consuelo motivación cierto estímulo empatía y, y, y, y aunque esté enferma y aunque la solución no se ve clara y aunque hay un diagnóstico pero más dios tiene la última palabra fíjese que este tema que les quiero que lo, lo quiero compartirlo con ustedes, ¿cierto? Es de Jesús Adrián Romero, como la brisa. Así que escuchémoslo. Escuchémoslo juntos y veamos qué hermoso su letra y su contenido. ventas cuando me pierso la mañana por si quiero soy venir eres como el viento que no avisa cuando supla y trae la brisa veniso plasor en mí y mi corazón vuelve a la RENUEVA SI ESTAS AQUÍ Y MI CORAZÓN VELA POR TI PORQUE TE ESPERA VUELVE A VENIR ESPÍRITU DE DIOS VEN el tardador I el deserto vida d'ió El sobre mi com molt abriça que destil so Vennes quan empieça la mañana o si quieres so venir Eres com el diet que no avisa Quan so pla trae la brisa Em mi sopla sobre mí. Y mi I mi cor son vol ve Si estás aquí y mi corazón vela por ti porque te espera vuelve a venir. Espíritu de Dios ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vi a Dios Desciendes sobre mí como la brisa que destile sobre mí tu poder el mí has fluir Espíritu de Dios ven mi vida como lluvia que tardó y al desierto viva Dios Destine su comprender poder el mío sobre mí como la brisa que destiles sobre mí tu poder el mío a fluir qué hermoso tema, ¿cierto? Un tema muy importante que nos traía a Eh, Jesús Adrián Romero en esta mañana de día sábado y cuando uno eh, va eh, allí a, a, a los temas que tienen eh, aquellos que yo le he el talento de la, la música cierto nos encontramos con cada uno de estos temas que son un, me un verdadero mensaje para nuestras vidas Eh, como por ejemplo, ¿cuántos planes hay en muchos de ustedes? ¿Cuántos propósitos hay en muchos de ustedes? ¿Cuántos sueños, cuántos anhelos, cuántas cuántas frustraciones? ¿Cuántos desalientos? ¿Cuántos sueños desbaratados? Mire, hemos hablado este tema y yo le into a que usted siempre confíe ...en Dios... ...porque en todas las cosas hay un propósito... ...de Dios... ...se desbaratan mis sueños... Qué hermoso tema, ¿no? De mucho contenido, de mucha fortaleza que nos infunde a través de su letra, Jesús Adrián Romero, a cada uno de nosotros. Y hay otro que dice, cuenta conmigo, cuente con nosotros. Sencribal, Sendas Cristianas Valóricas, está en las plataformas, Estamos, cierto eh, Permanentemente a través de nuestro editor Nos está publicitando en la radio En la semana Y llega el, llega el día sábado Y usted con todas sus necesidades Porque nosotros no somos parte De una religión Presentamos, cierto Cómo poder obtener la solución No es una religión Sino que Cómo obtener una solución A través de nuestro acercamiento Con Cristo Jesús que es nuestro intermediario ante Dios omnipotente cuando creemos que todo está perdido siempre tiene que eh, brillar la luz de esperanza porque Él es nuestro es nuestro amigo fiel que ilumina nuestro camino y nos permite salir del túnel el cual podemos estar ver la luz y salir del túnel para llegar a un lugar donde todo lo vemos más claro así que confía en él. vamos a ver este tema, cuenta conmigo y, y de ahí vamos a, a tener también un momento de oración por los enfermos, formulen sus petición de oración, los que están afligidos lo que están con problemas, lo que tienen que hacer trámite el día lunes, en fin les quiero eh, invitar a que usted nos escriba a través de la plataforma Facebook Live si Dispuesto estoy a ir y obedecer Aunque no vuelva a regresar Cuenta conmigo para ir Hasta no poder respirar A donde me quieras llevar Siempre en las filas me hallarás Conmigo tú puedes contar en cualquier lugar Cuenta conmigo para ir Y sube la temperatura eh, agradable Ya estamos en 11 grados Celsius ...para esperar una máxima... ...de 23 a 24 grados... ...no más allá... ...en este día... ...pero el solcito está ya siendo agradable... ...para cada uno de nosotros... ...entra por la ventana ...los rayos solares... ...y bueno... ...usted este día... ...tiene algo programado... ...va a compartir con la familia... ...va a salir y va a disfrutar... ...hágalo... ...es bueno cultivar... ...la familia... ...porque es... ...pilar importante en la vida de cada uno y se fortalecen en crecer y enfrentar juntos los grandes problemas que hoy vivimos todos. Hay un tema que nos habla de mi día, y vamos también a escucharlo, así que usted pueda meditar en ellos, no es lo que nos dice la letra de este tema cristiano. A mi lado estás ¿A dónde iremos tú hoy? ¿Qué me platicarás? Ayer se fue veloz y no hay mañana aún Te entrego mi atención Solo me importas tú Quiero darte mi día que mi vida sea una melodía para ti quiero ser Gracias porque tenemos también eh, la plataforma de Facebook Live a Pablo Medina la verdad que me alegro de que se han ido agregando algunas personas que me han escrito en la semana, ¿cierto? Y me alegro que, que este grupo vaya creciendo, vaya creciendo. Y la verdad que las más grandes bendiciones para él, su familia, eh, desde los estudios de Radio Puente Alto 107.5, en la frecuencia del Dial, eh, allí FM... Y en vivo e indirecto cuando son exactamente las 11 de la mañana con 32 minutos. Sí, mi los dice 32 minutos. Así que yo le espero que usted pueda, cierto, eh, contactarse con nosotros. Ya 33 minutos, contactarse y juntos compartir de este programa que tenemos en el día de hoy. Jesús Adrián Romero que tiene varias composiciones eh, nos eh, quiere invitar a que podamos compartir un análisis que hacemos en los momentos alegres pero los también los tristes ¿qué significa para nosotros la vida cristiana? donde el personaje principal es aquel que siempre estará a nuestro lado. ¿Qué es lo que es para nosotros? ¿Qué representa para nosotros la vida de Dios omnipotente, de Cristo? ¿Qué significado y trascendencia tiene para nuestra vida? Será una tendencia de le a él y reconocer que él nos creó tan solo que importantísimo porque así es será eh, estar cerca de él para que nadie nada ni nadie eh, cierto me haga daño y, y nada me acontezca será que alguien mauló alguna vez y usted saca sus conclusiones y usted dice necesita estar cerca de él Hay muchas apreciaciones, muchas cosas. ¿Pero qué lo que es para nosotros? ¿Es un concepto? ¿Es una decisión? en nuestro guía, nuestro padre, nuestro consejero, nuestro amigo, nuestro ayudador? ¿Qué representa para usted? Y lo grafica claramente allí Jesús Arián Romero, ¿cierto? Que él es más... Que un concepto mire, escuche este tema que ya le hemos puesto en otros programas pero que me, a mí me gusta mucho, me encanta porque grafica claramente lo que es allí el Señor para nosotros Más que una verdad, Más que principios que me rodean. Más que un caminar, Más que una forma de crecer, Más que una forma de creer, Más que un concepto. Quiero que seas más que una verdad, Más que principios que me rodean. més que un caminar, Más que una forma de creer que una forma de creer Como mi respirar Quiero sentirte cerca Quiero que seas tan real Como una luna llena Algo tan natural Como luces las estrellas Que brillen tu gloria Sobre mi señor Me gustaría saber que... Pablo Medina eh, lo está viendo, ¿de qué parte nos está viendo? Daniela Romero sea, ella sí lo digo perfectamente, Danielita, un abrazo grande para ti, para tus hijos, un beso los chicos, ya es tan grande, el otro día los veía a través de Facebook, bueno, mi abrazo para ti, bendiciones, y bueno, los alegramos de que pueda estar conectada con nosotros. Eh, sabemos que los procesos de la vida son difíciles muchas veces pero por sobre todo las cosas Dios siempre te ha ayudado y siempre te ayudará y quiero que quede claro Dios no es una religión nunca lo ha sido el hombre hace religiones el hombre, cierto eh, tiene tendencias el hombre, cierto, tiene un protocolo pero Dios no es una religión Dios es ...es algo muy especial para nosotros... ...y lo llevamos en nuestros corazones... ...y por tanto yo me agradezco... ...me regocijo... ...el saber que estás allí en sintonía... ...siguiendo nuestro programa... ...en esta mañana... ...bendición para... ...para ti Danielita, para tus hijos... ...y bueno siempre tu confianza... esté ...en aquel... ...que te ha dado... ...la compañía... ...la paz... ...y saludos a tus hijos como a tu persona y a tu familia. Un abrazo. Ahí te mando un saludo cariñoso, ¿cierto? Y seguimos escuchando el tema Si hubieras estado allí. Si hubieras estado allí entre el amor que tu muerte pideo que te crucificó. Lo tengo que admitir hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos mi Jesús si hubiera estado allí pensando lo más bien también yo estar y dolor tu frente buen señor también yo estaba allí si hubiera estado allí al pie de aquella cruz oyéndote clamar al Padre en soledad Lo tengo que admitir Que hubiera yo también Dejado así morir Mirándote sufrir Si hubiera estado allí el acero tu espada mi Señor también yo salto Ayer te vi, fue más claro que la luna. A través del rostro de un niño, a través de alguien que pide pan en la calle, vimos cómo tender nuestra mano e ir en pos de la ayuda de él. Yo creo que es importante cuando podemos cumplir nuestra labor Y nuestra labor, cierto, siempre será el poder tener empatía con el que más necesita, con el que está más triste y con todos aquellos que de una u otra manera lo están pasando mal. Es un tema importante el que vamos a, a ver, vamos a... A escuchar, estamos, eh, diríamos, viendo a través de, de la plataforma de Facebook Live nuestro programa, eh, el tema que estamos escuchando Allá te vi fue más claro que la luna Te viene el roso atribulado De un enfermo desahuciado Sin esperanza de vivir Cansado de tanto sufrir ayer te vi ayer te vi fue más claro que la luna en mí no quedaron dudas fue una clara aparición cuando nos separan exactamente 15 minutos para el mediodía en la República de Chile Estamos eh, ya a pocos minutos de culminar nuestro programa de hoy El último programa del mes de abril Y comenzar el mes de mayo con todas las mejores energías Esperemos tener un, un, un, un, un otoño que sea, eh, diríamos, eh, muy especial Es como melancólico el otoño, ¿no? la caída de las hojas eh, los pone melancólicos después viene el invierno después tenemos cierto la primavera y después tenemos el verano eh, pero en esta hora yo quisiera que usted pudiera eh, allí ser un agradecido y agradecida de Dios a todos aquellos conciervos amigos y amigas que nos siguen a través de las plataformas ...y que nos siguen cada día a través de mis publicaciones en Facebook, Live... ...yo quiero agradecerle y decirle que cuenten siempre con conmigo... ...que siempre estaremos atentos a cualquier necesidad... ...allí que usted requiera, su un pedido de oración o lo que usted requiera... ...vamos a tener un momento de oración antes de entrar a la culminación del programa de hoy... ...y yo quisiera que usted pudiera también acompañarme en este periodo de oración o de clamor, ¿cierto? para que usted pueda siempre confiar en que Dios es bueno y que el amor de Dios nunca deja de ser. Solo pienso en ti, en los momentos de soledad, en los momentos de excepción, en los momentos tristes, en los momentos amargos, en los momentos de crisis, solo piense en que Dios es la solución para sus problemas. A la gloriosa tu renuncia, rechazando tu amado. Amantísimo Dios y buen Padre de toda gloria, en esta mañana Agradecemos la oportunidad que nos ha concedido de estar durante 120 minutos a través de la radio Puente Alto 107.5 de la frecuencia modulada en la cima del dial acá en la provincia cordillera para llevar la edición del programa Sencribal. Gracias porque usted respalda también las plataformas digitales, ¿cierto? Estamos allí a través de Facebook Live, que estamos transmitiendo en vivo e indirecto. Gracias por aquello que se han agregado a, a, a nuestro programa, aquellos que han opinado, aquellos que lo han visto. Gracias porque oramos por ello y oramos por cada necesidad. Gracias, Padre, porque aquellos que nos siguen en Twitter, allí... Eh, a través de la plataforma de Twitter y que ellos pueden buscarlo como arroba sencribal1 número 1 arroba sencribal1 y también en, en, en Instagram que te, lo tenemos cierto eh, allí como sencribal allí tenemos sencribal y podemos compartir de este eh, momento importante para nosotros Quiero eh, que usted derrame bendición Sobre todo aquellos que han estado en sintonía Usted provea Usted pueda eh, eh, soltar bendición sobre ellos Derramar bendición sobre ello Usted pueda bendecir los ejecutivos de esta radio emisora Usted pueda Señor eh, eh, enviar Consolación a aquel que la necesita Paz de Dios a aquel que la requiere Eh, su compañía que es inconfundible en cada una de sus vidas estamos terminando eh, cada una de las ediciones de este día sábado eh, del mes de abril y entraremos al mes de mayo Dios siga bendiciendo en audición a nuestro programa y siga colocando mucha fortaleza, mucha dependencia y mucha fe en cada uno de sus hijos le pido Padre una bendición especial para cada uno en especial y para hogar, para cada hogar representado y que la paz de Dios y la bendición de Dios siempre esté en vuestros corazones Padre, muchas gracias y ya estamos los minutos finales cuando son exactamente 10 minutos para las 12 del día mediodía queremos decirte que tú eres bueno y que grande eres es tu misericordia para con nosotros. Te amamos, te reconocemos como Dios y Señor y te pedimos que nunca dejes de, de, de estar con nosotros porque tu promesa es real. Bendice a aquellos que nos han seguido en esta mañana y los invitamos para el próximo sábado de 10 al mediodía para que podamos compartir una edición más en el nuevo mes del programa Zen cribal Sendas cristianas valóricas Les espero dentro de 7 días más Dentro de una semana más El próximo sábado Para que podamos compartir De un nuevo programa Una nueva edición De Sencribal Así que me resta decirle Gracias por haber compartido con nosotros Bendiciones para cada uno de ustedes Y que el Señor siempre sea bendito Vuestro ayudador Así que los vemos Cuídense Que sea un fin de semana maravilloso Que lo pase súper Que salga, disfrute, comparta con su familia Tome este solcito Hermoso que tenemos en esta tarde Cierto Mañana también se anuncia como la misma temperatura En la tarde Y puedan disfrutar De lo que es los vínculos de la familia Que tanto falta hace por estos días Y y que tanto que viven en soledad cierto, la verdad que extrañan aquellos momentos, le pido su bendición del Señor para su vida y no deje de el próximo sábado, esté atento de 10 a 12 del día sean bendecidos tanto en Santiago, en regiones como fuera de nuestro país con esa bendición gloriosa que solo sabe dar el Padre bueno así que les quiero dejar con nuestra nuestro cierre y bendigo sus vidas que la paz de Dios sea en cada corazón y cuando son las 11 de la mañana con 52 minutos le voy a dejar con el cierre de nuestro programa de hoy que la paz de Dios les bendiga nos vemos, chao chao el sentimiento que volverás Pero no me alcanza, no me sacia, no, no me conformo nada. Hemos compartido con ustedes gratísimas dos horas de gran conversación Mensaje cristiano, conversación espiritual De la contingencia, de lo social, de lo que ocurre en Chile y el mundo Con una mirada inspiradora y ecléctica Todos pueden participar de tu programa Sencribal, Sendas Cristianas Valóricas, www.sencribal.cl, junto a tu gran amigo Mario Ibáñez Cerega. La invitación es para cada día sábado, desde las 10 de la mañana, para compartir tu programa Sencribal, www.sencribal.cl. Visítanos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram. Y Youtube como Sencribal, junto a tu amigo Mario Ibáñez Serega. Participa de tu programa, es para ti. Recuerda, todos los sábados, Sencribal, sendas cristianas valóricas. El dejaste el cielo al venir Y en la cruz fuiste azotado El dolor no te importó Pensando en mí A la cruz podías tu renunciar Rechazando tu llamado Pero estabas decidido a terminar de contingencia no me diste consecuencias pensando en mí Solo pienso en ti te has convertido en mi obsesión Solo pienso en ti eres mi gravedad mi sol Solo pienso en ti y en esa Quiero vivir bajo las alas de tu amor Al oír tu voz a mi renuncié en mis barcos he quemado el boleto de regreso no compré. Con la vista puesta en ti seguiré, todo puente derribado, porque ya no pienso más en volver. Sin un plan de contingencia, sin medir las consecuencias,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 te amo Solo pienso en ti Te has convertido en mi Solo pienso en ti, Eres mi Quiero vivir bajo las alas de tu amor Radio, una compañía, más cercana, más cariñosa, más amiga. Desde la cima del dial, Radio Puente Alto. Instituto Natural Mónica Marchant, ubicado en Avenida Conchitoro 748, Oficina 13, Bloc 1, ofrece a la comunidad cursos de... Podología primer nivel avanzado, masoterapia, manicure completa, maquillaje, tratamientos de podología clínica, masoterapia, masajes reductivos, drenaje linfático, masajes de relajación, depilación, limpieza facial, tinta y ondulación de pestañas Llámenos al 2285-39158, 2285-39158 o al whatsapp.com. Más 569-92-500-126, más 569-92-500-126. Somos Instituto Natural Mónica Marchant. Este verano nos cuidamos entre todos, por eso te invitamos a seguir estos consejos. No arrojes al suelo colillas de cigarros, fósforos u objetos encendidos, especialmente en lugares abiertos. No dejes envases o botellas de vidrio en lugares que no sean adecuados y al contacto con el sol. Estos podrían encender fuego. No dejes encendidas fogatas o parrillas en lugares con vegetación. Utiliza agua y tierra para apagarlas. Trabajemos juntos para disfrutar del verano de forma segura. CGE. Juntos con energía. Atención maestros y especialistas de Puente Alto. Servicio técnico Black and Decker de Walt le ofrece herramientas, repuestos y un servicio de calidad insuperable. Estamos ubicados en José Luis Co, 0401. Llámenos al 22-212. 8505 843 cinco 843 estaremos gustosos de atenderlo con la calidad y atención de siempre somos servicio técnico la de consulta God. dental paés limitada teniente de ellos 138 llámanos ahora al 22 ocho507 22 ocho50 o bien al 22 ocho50 04 uno 22 14, ¿qué ofrecemos a la comunidad? Limpieza con profilaxis completa, exodoncia, terceros molares, radiografías, tratamientos de conducto. Trabajamos con los mejores materiales, resinas, coronas, prótesis. Somos... Consulta Dental Popes Limitada. La Casita Amarilla, en Teniente Bello, 138. Llama ahora, llama ya al 22-850-7166. O bien el 22-850-0416, 22-849-2514. Consulta Dental Pavés, limitada al servicio de la comunidad. Si desea que su automóvil esté como nuevo, venga a visitarnos. Somos Repuestos Automóviles Clavero. Estamos ubicados en Avenida Conchitoro 202. Llámenos al 228 50 48 66. 228 50 48 66. Tenemos una gran variedad de repuestos para autos europeos, americanos, japoneses, entre otros. Tenemos la mejor calidad de atención y los repuestos que usted necesita. Somos Repuestos de Automóviles Clavero. Llámenos al 2-28-50-4866 o búsquenos en Facebook, Repuestos Clavero. Una radio cercana, comprometida con la comunidad, una radio cariñosa escalumana, vívela, siéntela y compártela. Disfruta y recomienda tu radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, la cima del diálogo. Estás disfrutando de la programación de Radio Puente Alto. Una nueva hora ha comenzado en Radio Puente Alto. Son las 12 y dos minutos. Un año va a elevarme, vuelve a mi casa, en mi jardín, vuelve a llenar mi corazón con tu fragancia, con tu amor. Vuelve a habitar el me interior, rompe el silencio con tu suspiro si no te apartes, mi señor. solo aquel perfume nada más de lo que fue de lo que vi solo quedan sueños solo aquel murmullo nada más y el sentimiento que volverás pero no me alcanza no me sacia no, no me conformo nada más con la Vuelve a mi casa, mi jardín Volve a llenar mi corazón Con tu fragancia Con tu amor Volve a gritar el mi interior Rompe el silencio Con tu voz Si no te apartes Mi Señor Volve a mi casa, mi jardín Volve a llenar mi corazón Con tu fragancia Tu amor. Vuelve a habitar el mi interior, rompe el silencio con tu voz no te apartes, mi Señor. s'hacienle si con nada más a mi jardín vuelve a venir